cine este de esamerita usted cree con las declaraciones sobre que le robaron el partido su labor no no creo que cartago eh, con 10 hombres este buscó ir a ganar el partido ey, el árbitro vio que fue penal y ey, este nosotros este nos abocamos a, a, a cómo se llama a, a cumplir una cancha Por dicha se dio el triunfo y, y Cartago ahorita está En los primeros lugares Entonces no hay que hacerle caso a las palabras de él este Nosotros vamos seguir trabajando y, y seguir por nuestra senda de triunfo Rani